y A continuación, Espai Charradas de Radio Resaca. Cumbia del 24 aniversario de Contrabanda. Charradas sobre la ley mordaza y compota funta a las radios lloras. Eh, nada, este acto esta charla es previa, bueno, es una es, el, es la primera parte de la conmemoración de los 24 años de Contrabanda FM, como ya sabéis, Contrabanda es una radio libre, no comercial, eh, que está en el 91.4 de la FM, también estamos en internet y tal, y bueno, es una radio que, eh, que aparte de, de Pues de defender la libertad de expresión siempre ha estado eh, preocupada por dar voz y por ser una caja de resonancia de muchas de las eh, de las iniciativas y de las eh, campañas y movimientos sociales de, de, que se dan en la ciudad vale eh, bueno dicho esto quiero empezar hablando de una cuestión que para nosotros es importante porque eh, en la decisión de hacer un concierto en, en el Palau a los antigua narcopeña que fue uno de del un, un espacio eh, con una historia nefasta y una historia terrible que tiene que ver con el 4f eh, pues eh, nos sentimos en la obligación de empezar este acto haciendo diciendo unas palabras eh. el primero que la elección de este espacio no es oportunismo es una oportunidad o nosotros lo creemos así y eh, cuando se nos dio la oportunidad de bueno de cuando empezamos a hablar de hacer algo aquí eh, decidimos eh, aprovechar el acto no solo para hacer esta, esta esta charla que nos convoca aquí sino para cuando eh, vayamos al concierto de todos los que vayamos eh, pues tener el espacio digamos para eh, bueno, para el colectivo que está en el desmontaje del, del 4f ¿Vale? y decidimos eh, bueno, que era una oportunidad para eh, volver sobre los pasos de este eh, de este hecho que, bueno, que yo creo que desacredita a todo lo que es el gobierno de esta ciudad ¿eh? ¿Vale? de hecho yo aprovecho en este momento la la, la, la posibilidad que tengo de hablar delante de, de vosotros y delante de otros compañeros de varios libres y tal era como mínimo Eh, exigir un eh, un comunicado que acepte ya de una vez lo que son las del ayuntamiento un comunicado que que acepte ya las responsabilidades en este caso que por lo menos o cuanto menos no solo a partir de eh, eh, de Ciudad mortal sino por ejemplo nosotros que hemos tenido a, a muchas veces en la radio a la a, por ejemplo a mariana eh, with rob y, y pues hemos visto claramente que, que vamos que, que tiene que haber responsabilidades por algún lado y tiene que ser y se tiene que hacer justicia no en el sentido democrático que ellos le dan pero sí una, una reparación a todo lo que ha sido esto que me parece un, vamos un cúmulo de despropósitos vale he eh, dicho esto vale que era una, una parte que queríamos decir vamos a la charla, a lo que nos convoca hoy vale la charla primero presentaré a, digamos al las personas que hemos invitado y que veíamos que era importante que hablaran hoy. Eh, por, bueno, empezaré por el orden más o menos de, de participación, si os parece, o, pero si os lo queréis saltar también está bien. ¿eh? Eh, empezaré por Andrés, eh, que, que bueno es pues, eh, bueno, del Observatorio eh, del Sistema Penal de la UE, entre muchas otras eh, facetas, si por decirlo así. Bueno, es alguien que yo creo que es, que es cercano a los movimientos sociales y nos puede dar una, una idea y una mirada interesante sobre lo que será la ley Mordaza o, o Ley de Seguridad Ciudadana. ¿vale? Después eh, tenemos a compañeros de RSK de Línea 4 y Bronca, eh, Pau, Jaume, Oscar, que, nos, eh, bueno, que los convocamos para que nos den su perspectiva de lo que nosotros creíamos que era importante hablar hoy, que era... Eh, que era que ¿cómo, cómo vamos a hacer las radios libres o, o cómo empezamos a trabajar colectivamente esta ley de seguridad ciudadana eh? en tanto que grupos eh, militantes, pero en tanto que medios libres que damos voz eh, a campañas, casos eh, colectivos eh, que serán y bueno que son y serán criminalizados, Eh, sobremanera en, en los próximos años, ¿vale? O sea, cómo nos proponemos, eh, digamos, en tanto que movimiento social en general, pero también en tanto que medio libre en particular, por ejemplo, en el seguimiento de campañas, eh, cómo lo vamos a hacer, cómo creemos que eh, pues seguramente no hay una respuesta clara ahora. Pero yo creo que lo importante es empezar a hablarlo para empezar a pensar juntos una solución o algún tipo de iniciativa ¿no? respecto a esto. Eh, bueno, cuando envié el, el, el texto de convocatoria ¿no? hablaba de, de claro, del, del papel de los medios libres a la hora de, de hacer un seguimiento, por ejemplo, de los casos represivos que nos encontramos en la ciudad. O sea, realmente muchas veces, y, y lo pienso así... Somos eh, ese sostén, o en parte somos ese sostén, porque luego están también los colectivos de apoyo, obviamente, que son tan bueno, más importantes, seguro, pero somos ese, ese lugar donde eh, pues esos casos no caen en el olvido o hasta cierto punto funcionamos como, como un lugar donde dar sostén a esas palabras que si fuera por los medios privados o los medios generalistas públicos eh, sin duda no se hablaría nunca de ellos vale eh, bueno, entonces pues te doy la, la palabra aquí a Andrés ¿vale? Y, vamos por la parte más alegre sí. bueno, sí, bueno, sí no, no va a ser una charla reconfortando, realmente no, ¿eh? sí, no pero bueno, luego sí. está en concierto sí, no, sí, sabe, sí. luego está en concierto sí, bueno. Eh, bueno, pues Nada, lo primero decir que, pues felicitar a Contrabanda por estos 24 años dando a Contrabanda para seguir, ¿no?, en este camino de, de información libre y de comunicación libre que creo que es súper importante uh, para, para todos los movimientos, pero obviamente para todo lo que tiene que ver con la represión y con la defensa de los derechos civiles y políticos, eh, todos los medios eh, libres tienen un, un papel fundamental, ¿no? Ah, porque es eso, muchas cosas y muchas situaciones no se saldrían de otra manera, sino colectivos de comunicación libre, eh, ya sea radio, ya sea audiovisual, ya sea periodístico, o cualquier otro tipo. ¿no? Ah, yo lo que haré un poco será hacer como, aparte de terminos de la tarde, eh, no, será un poco análisis de, de, de qué supone la ley de seguridad ciudadana, eh, los principales aspectos en que, en que va o sea, el último redactado, ¿no? porque sabéis que ahora eh, esta ley fue aprobada por el Congreso eh, de los diputados, ahora falta su aprobación en el Senado, que será como como en marzo o abril una cosa así, no está todo claro el calendario ah, y de alguna manera ah, pues bueno, qué supone, digamos, desde un punto de vista de marco ¿no? que ante qué nos estamos enfrentando ...de análisis o uno de los análisis de algunas personas que estamos haciendo... ...y luego lo concreto, ¿no? O sea, qué cambios y qué modificaciones nos supone concretas. Um, respecto al marco, eh, creemos que, que, se, que se enmarca dentro de un proceso... ...de cambio de paradigma respecto a los derechos y libertades... ...que se ha venido produciendo con la aprobación de toda una serie, un paquete normativo... ...que viene a profundizar en algunas cuestiones que ya se estaban avanzando... Viene a recuperar algunas viejas fórmulas eh, punitivas y a plantear algunas nuevas que todavía no se habían podido plantear, generando todo ello eh, un, un, un campo, un paradigma que, que de alguna manera eh, yo en algunas ocasiones he hablado como de, de estado de excepción encubierto. Es decir, eh, creo que estamos en un momento en el que ha habido revueltas sociales y, y, y procesos eh, colectivos muy fuertes y de alguna manera el Estado eh, se está dotando de las herramientas para poderlo reprimir con, con más fuerza um, dentro de esto pues estaba la ley de seguridad privada que ya fue aprobada fue el, la primera ley que pasó así sin casi sin sin que hubiera debate público en torno a ella um, la principal novedad eh, bastante preocupante es eh, que hay un artículo que se combina con otro artículo de la ley de seguridad ciudadana que prevé que en situaciones en las que los cuerpos de seguridad públicos o eh, no tengan suficientes efectivos para actuar, puedan de alguna manera contar con eh, eh, personal de seguridad privado bajo las órdenes de la seguridad pública. Eso quiere decir que en según qué contexto ¿no? excepcional, eh, pues eh, si no dan abasto con, con, con los no pocos de eh, policías que hay en, en el estado España, en Cataluña, eh, poder hacer uso de... De, de dispositivos eh, para garantizar el orden público eh, sobre públicos y privados a la vez ¿no? Eh, aparte bueno aumentan ¿no? eh, el, eh, las eh, digamos las posibilidades en el, el marco de actuación de los, de la seguridad ciudada cuando actúa como tal pero para mí me parecía esto como valor de analizar la seguridad ciudadana hay, una, hay un artículo que pasa, que pasa por ahí en bueno, Eh, en, en la ley de seguridad ciudadana, claro, en la limordaza que no se toca mucho pero si vas a la ley de suidas privada y los conectas ves eh, la, la posibilidad de la puerta que abre que era un camino que, que hasta ahora no se había abierto en el estado español eso por un lado luego por otro lado eh, la, la siguiente norma es esta es la limordaza y luego viene justo detrás eh, la ley de, el código penal la reforma del código penal que profundice y también supone como cambios. Luego vendría la ley de enjudiciamiento criminal, que es cambiar como las normas que hay para llevar a cabo los procesos penales y también hay que tener en cuenta la ley de tasas que imponía tasas para llevar a cabo procedimientos administrativos, eh, entre otros. Pero concretamente lo que afecta a la limordaza, pues pues afecta a la hora de recurrir la sanción que te impongan. ¿no? Um, eso así como un, un poco como marco, así muy muy, muy reducido. Y luego eh, plantear, bueno, pues... Eh, Sí que es cierto que en el proceso de aprobación eh, se ha adelgazado un poco, un, muy poquito, lo que planteaba. Algunos artículos se han eliminado y otros artículos se han, se han modificado un poco de la, de la primera propuesta a la que al final se aprobó en el Congreso, que todo apunta a que será aprobado en el Senado y, y definitivamente el Congreso. Ah, pero bueno, yo creo que de alguna manera lo que nos tenemos o sea, que ver es que... Eh, durante mucho tiempo y, y así como en casos como el de Ciudad Morta hemos visto que, que la justicia funciona como funciona, pero también es cierto que en ocasiones eh, eh, llevar determinadas situaciones ante ante un juzgado eh, a través de un juicio de faltas pues te da una serie de oportunidades. Para, para que al final no se te imponga esa multa y a veces esa multa es más proporcional a, a, a lo que ellos pueden hacer. En otras ocasiones no, porque se ponen eh, penas de prisión eh, mucho más graves y demás, ¿no? Ah, pero sí que alguna manera yo creo que el, el gobierno tenía como una especie de descontento en procesos como, por ejemplo, que se dieron en torno a las manifestaciones en el Congreso de Madrid de los diputados, que se acabaron archivando, en ocasiones procesos que se archivan, sobre todo, digamos, de aquellos movimientos que han causado mayor simpatía social, ¿no?, También todo lo que ha que ver con los scratches, todo lo que ha tenido que ver con, con, con el stop de desahucios, eso no significa que haya habido personas criminalizadas, pero que sí que de alguna manera ah, no es el poder ejecutivo, el, el gobierno, el que tiene toda la potestad y en ocasiones se ha venido delimitando. Gracias al trabajo colectivo por parte de eh, la gente que ha llevado a cabo las defensas, tanto sociales como jurídicas como comunicativas. ¿no? De alguna manera se pretende armar de más poder para poder llevar directamente la represión eh, sin tener que contar con el biciplau de, de la justicia, ¿no? a, al menos a priori. ¿no? Eh, porque en, en, en el ámbito administrativo se impone la sanción administrativa y luego, si tú la quieres recurrir, primero has de agotar la vía administrativa y luego tienes que ir al jurado de lo contencioso administrativo para que te acaben dando la razón. Y en este recorrido está la ley de tasas y que tienes que pagar 300 euros para eh, poder interponer un recurso. Si además quieres interponer un recurso de apelación, porque después del proceso no te da la razón, en muchas ocasiones tienes pagar 800 euros para que hay una segunda instancia. por lo cual, de alguna manera, si te han puesto una multa de 600 euros o de 1000 euros, en muchas ocasiones a lo que te lleva es a pagarla en vez de eh, combatirla. Además, hay una diferencia entre, entre, entre el orden administrativo y el orden penal es que el orden administrativo se tiene o sea, lo que dice la policía tiene como presunción de veracidad, eso quiere decir que a la hora de un juicio, lo que dice el policía, vale más y si de por sí puede ser prueba suficiente como para condenar. Así como que en el orden penal no, en los juicios de faltas no. Que por cierto, el código penal los juicios de faltas se eliminan, todo lo que, todo lo que eran faltas se elimina para que pasa a ser administrativo o penal generando antecedentes penales. ¿no? O sea, para que veáis que, es, que no es una ley que ya está, sino que está todo con el orden conectado. Eh, en cuanto a las normas en concreto, así por mencionar las más graves, o sea, hay como tres tipos de sanciones que son las muy graves, las graves y las leves. Las muy graves son de a 30.600.000 euros. Hay cuatro artículos solamente que afectan al derecho de una manifestación, serían desórdenes muy graves que afectarán a, a, a, a, a, a, a, por ejemplo, generar disturbios o desórdenes o una manifestación que entenderá que son desórdenes en una instalación como podría ser un aeropuerto. ¿no? o que fuera como una instalación clave para la seguridad del Estado, ¿no? etc. Eh, pero la mayor parte nos encontramos en el apartado de sanciones graves, que son sanciones que pueden ser desde los 600 a los 30.000 euros o sanciones graves que pueden ser de los 100 a los 600 euros. Eh, haciendo así como un recorrido, eh, pues eh, han metido lo que sería la perturbación de la seguridad ciudadana en eh, manifestaciones que se produjeran en torno al congreso en torno al senado en torno a las asambleas legislativas no no es casual ¿no? Eh, tenemos el ejemplo del parlamento eh, tenemos el ejemplo de todo lo que ha pasado también en madrid con, con, las, con, con las convocatorias que se iban haciendo alrededor del congreso y de alguna manera se arman de esta de esta posibilidad y podría suponer que ya no tienen que eh, multar a los convocantes, sino que podrían multar a cualquiera de las personas si entienden que se ha generado o que ha colaborado con, para perturbar esta seguridad ciudadana. De todas maneras, también deciros que, como toda nueva ley, hasta que no se aplique y luego se interprete por la justicia, ¿no? o sea, como que la, lo que realmente supondrá lo veremos en la práctica cuando ya esté en marcha. Lo que podemos hacer es prever, en base al articulado, que normalmente no es muy explícito, qué consecuencias podrá tener luego hace eh, toda una serie de mm, o sea, como toda una serie de delitos es como una trampa porque dice en el caso de que por ejemplo, se cometan desórdenes públicos, que está penado en un, un, un artículo del Código Penal, en el caso de que no constituye, constituyera delito, yo puedo poner una multa. Esto que significa que ya es lo que ha hecho, por ejemplo, el Departamento de Interior me dijo durante un tiempo no ha dejado de hacer, pues si yo te tengo en una mani, te inicio un procedimiento administrativo por la Ley de Seguridad Ciudadana. Veo qué tal va el proceso penal, si el proceso penal te acaba absolviendo, yo te puedo militar, ¿no? A pesar de que eso sea discutible, porque sería juzgar dos veces una misma situación, pero, pero, abre la puerta a esto y luego vamos a ver cómo lo interpretan. De hecho, era una práctica que, que nos encontrábamos, porque decían, bueno, eh, no ha habido prueba de cargo como para condenar penalmente, porque no había presunción de veracidad de la policía. Pero si en esta circunstancia sí que se puede tener en cuenta... Eh, ...que pueda haber esta presunción de gracia... ...que puedo poner ...entonces hay toda una artículos que dice... Te, te, ...sanciono los desórdenes públicos... las asociencia de resistencia a la autoridad... Eh, eh, ...la ocupación... ...la ocupación... ...siempre y cuando no sea delito... ¿no? Es, ...es decir, cuando se considera los delitos yo ...se puede entrar y sancionan... ...incluso digamos que, que la policía... ...podrá elegir si pone la sanción administrativa... ...o se va a la vía penal... ...en función de lo que le salga mejor... Por ejemplo, eh, eh, un tema de desobediencia a la autoridad tan simple como puede ser entregarte a dar el DMI a un agente de policía. Eh, si te vas a un juicio de faltas, a un juicio leve, puede ser que acabes con una multa, no sé, ahora mismo, sea una multa de 100 euros, 40, 50 euros o 150 con mucho. Sin embargo, ahora que está haciendo alumnosos de escuadra, no aplicar la ley de seguridad ciudadana, porque aquí serían hasta 600 euros, que ya sería más de lo que ahora mismo se está aplicando a nivel de penal, sino que lo que harían, eh, sería, están haciendo aplicar a la ordenanza del cidismo, que, que, que es aún... O sea, las penas muchas veces son mayores que las que importan la limordaza, ¿no? Que hablamos de la limordaza como todo lo que está suponiendo, pero que la ordenanza del cidismo, contra la cual se ha dicho mucho, en muchas ocasiones va más allá de la propia limordaza. Y, por ejemplo, eh, nos estamos encontrando con sanciones por negar que identificar de 3.000 euros. 3.000 euros, que si los pagas en 10 días son 1.000 no sé cuánto y, y bueno, todo el recorrido este que, que hay por detrás. ¿no? Eh, otro tip, así como otra de las cuestiones más importantes es el tema de la manifestación sin comunicar, eh, realizar manifestaciones sin comunicar hasta ahora podía multar a aquel que se considera organizador, ahora se abre la puerta que cualquier persona pueda ser multada por manifestarse sin comunicarse. Algo de la de Barcelona y en otros lugares se lleva haciendo mucho tiempo porque se entiende que no tenemos que pedir permiso ni comunicar a nadie que vamos a, a manifestarnos, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo esto se aplicaría o cómo no. Entiendo que también muchas de estas situaciones pueden no ser aplicables por sí mismas, pero sí que puede eh, aprovecharse un día que en vez de ser 10.000 o cinco mil o mil, seamos 100 ¿no? Eh, pues bueno, pues es una herramienta pues, que tienen ahí que la pueden utilizar cuando se <coughs> um, Por ejemplo, el escalamiento de edificios también está sancionado con penas de 100 euros. O sea, es que de alguna manera, en resumen, es cualquier tipo de acción eh, o ejercicio del derecho de manifestación que vaya más allá de eh, la comunicación de una manifestación clásica a la autoridad y a partir de ahí te comunicas si y tienes tu servicio de orden no sé sea, esa, esa concepción antigua del de, de derecho a manifestación pues eh, es punible o sea, eh, la ocupación de o sea, es punible administrativamente es sancionable, eh, la ocupación de, de bancos que hace la PA y otros colectivos o sea cualquier o sea, y eso entraría en sanciones de, de 100 a 600 euros pero claro, te quedaban 600 euros si lo te va a suponer otros, bueno entramos en esta situación de que 600 y 600 bueno, 600 euros a, a cualquiera de las personas que que ahora mismo están en, en una situación ya, ya, ya te pegan una, una, una, un golpe brutal ¿no? pues pues esto se puede ir repitiendo y de alguna manera um, bueno, va trastocando eh, digamos, y va, va delimitando y nos va poniendo en un lugar así como como poco cómodo para poder seguir llevando a cabo lo que, lo que entendamos que tenemos que dar a cabo para seguir defendiendo nuestros derechos. ¿no? Um, y luego, no solamente toca el derecho de reunión manifestación, así como algunos ejemplos, eh, por ejemplo, se pena de 600 a 30 mil euros la plantación y el cultivo, por ejemplo, de marihuana, que ya estaba en anterior ley, pero se amplía hasta 30 mil euros, lo cual, de alguna manera, es bueno es ir tocando otra libertad ciudadana, ¿no? de alguna manera, también introducen una sanción eh, leve, en este caso, para eh, las personas que ofrezcan eh, eh, servicios de trabajo sex sexual en la calle o a, o a, o a los clientes, también. Um, en este caso, pues eso, la ordenanza ya lo tenemos, pero esto es una herramienta que se puede utilizar en todo el territorio del Estado español. Um, y, y, y luego, por ejemplo, para que lleguemos a estar juntos, eh, multan eh, también nuestra ley, por ejemplo, algo como las cundas, que es... El, el llevar eh, esta organización, por ejemplo en Madrid yo lo conozco más que aquí, que es eh, la gente se organiza en, en redes de embajadores para ir a, a, a comprar y consumir droga y volver, pues eso también está sancionado por, por esta normativa, de ¿no? ahí el, el nombre que se le ha dado, de Mordaza eh, que, que ataca al, al, al, al derecho de una manifestación pero que de alguna manera es un ataque un poco contra, contra bueno, todo todo uso del espacio público, también el manta está sancionado, o sea uso del espacio público que no tenga que ver con lo normalizado con, con, con este tipo de situaciones bueno, no sé, hasta aquí llevaría este resumen y eso, es decir, es que todavía no está aprobada que vamos a ver cómo se acaba aprobando, pero con la mayoría absoluta del Partido Popular no creo que vaya a cambiar mucho más de lo que ha cambiado a pesar de que está un montón de presión internacional ¿no? como de diferentes organismos y tal pero bueno, da igual, o sea, al final no acaba sirviendo y, y bueno, incluso incluso el, el, el PSOE Digamos que no va a sorprender a nadie pero ya sería una noticia de que ha pactado para salvaguardar rebajar un poco cuestiones en materia de código penal pues acaba afectando la cadena perpetua revisable Entonces, que estamos en un, yo creo yo creo que un impacto de estado claro entre el partido popular y el partido socialista para generarse bueno CIU y, y, y más y más partidos para de alguna manera armarse en un contexto en el que pueda haber fuerte confrontación social en el futuro y yo creo que, que que van hacia allí y, bueno, hay que ver y yo creo por eso hemos de analizar ¿no? como desde la radio cibres y como desde en general eh, enfrentamos esto es un salto cualitativo pero muchos de esos artículos y muchas de estas situaciones ya estaban ya eran sancionados ¿eh? o, sea, o sea, sí que es un salto fuerte pero que no es de repente que, que antes hubiera la nada y ahora tenemos el todo ¿no? si queréis empezar o, o hablar ¿Sí? bueno Bueno, pues. oscar radio bronca pero vengo a título no vengo a título personal sino intentando representar un colectivo a la historia como hablábamos antes no esto es relativamente reciente además es un terreno que como bien nos acaba de ilustrar aquí el amigo andrés es súper agradable y atractivo y desde que tuvimos no, noticias de que iba a salir esta ley pues nos pegábamos para leerla e interpretarla y esto entonces, bueno, la cosa es que hemos hablado del tema lógicamente porque hay que hablarlo pero no lo suficiente, entonces no venimos con un posicionamiento claro y un poco lo que hemos hablado antes de empezar la charla de que vamos a ver compartimos un poco qué inquietudes tenemos y tal entonces en cierta manera con la gente del colectivo sí que compartimos eh, Bueno, una cosa que no solo afecta a esta ley, sino que afecta en general a todas las leyes y lo que decías tú del marco, ¿no? El Estado tiene la costumbre de autoerigirse en el único ente capacitado para decidir el lenguaje sobre las cosas, los conceptos de las cosas y, pues, a partir de, este, de esta fórmula, pues, decidir lo que... ...es seguridad ciudadana o no es seguridad ciudadana... ...lo que es, bueno, muchos términos que salen en el redactado de la ley, ¿no? Eh, nosotros lo que hemos llegado un poco a la conclusión es que, que, bueno, que para variar... ...porque esto no es nuevo, o sea, consideramos que pasa en todos los estados... ...y el español no es una excepción, y si hubiera un catalán tampoco lo sería... ...tal como se plantea, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es, eh, consideramos que el Estado se pasa por alto una cuestión elemental que es la subjetividad o sea somos personas primero individuos y luego nos colectivizamos y a partir de ahí pues vamos llevando adelante proyectos en base a afinidades etcétera y tal y en cada uno de estos proyectos y las radios libres somos un gran ejemplo porque cada radio libre tenemos muchas cosas en común pero cada una es de una manera no tiene sus particularidades y tal y esto pasa en otras eh, parcelas de la vida social no Entonces, eh, cada una de nosotras tiene nuestra propia subjetividad, primero como individuos, luego como colectivos, etcétera Entonces, de alguna manera se trata de enfrentarnos a esta manía del Estado de creerse que lo sabe todo y todo lo que dice es lo que vale y lo otro no vale nada, intentar hacer una brecha en el sentido de que aquí no solo hay la, la subjetividad de las radios libres o de tal radio libre, sino que nosotras defendemos ...la pluralidad de subjetividades de las que está compuesta la sociedad... ...y de alguna manera pues eh, intentamos romper con su monopolio... ...de hecho a las radios libres, a la práctica, funcionamos así... ¿no? ...es un poco darle la voz a esos sectores, empezando por nosotras... a nivel personal, que normalmente no, no tenemos tanto acceso a, a los medios... ¿vale? Entonces, bueno, partiendo de esta base, también hicimos un análisis un poco más allá, en el sentido de que, bueno, ¿por qué el Estado tiene esta manía de funcionar de esta manera? Eh, entonces, en cierta manera sí que vimos que, bueno, de un tiempo a esta parte, todo este rollo de las privatizaciones y tal, de determinados sectores que, de alguna manera, siempre habían pertenecido un poco al terreno público y nos llevaba a ver que al estado se le iban acabando las parcelas en las que tenía el dominio total de la situación ¿no? y entonces eh, esto no sólo nos llevaba a ver que el estado es como una especie de cortina de humo de, de las de, de la macroeconomía eh, en el sentido de que hay... ...pues o sea, aquel clásico, 400 familias dominan el mundo y tal, por una cuestión... ...pues los bancos, por ejemplo, es un buen tema también a sacar, etcétera En el Estado español se ve muy claramente cómo el Fondo Monetario Internacional... ...el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, de la Salud, etcétera ...llevan años eh, dirigiendo la política social, económica, etcétera del Estado español... Y entonces una de las parcelas donde el estado no ha cedido terreno porque lógicamente pues eh, es evidente que no hacía falta es el control social ¿no? entonces en el control social se está viendo de un tiempo a esta parte como es ese ...espacio donde, bueno, pues como bien ha explicado aquí el compañero... ...está la ley de tasas, etcétera, todas las leyes que enfoquemos en este sentido... ...van cada vez a más represión en el sentido de económico... ...y luego a nivel penitenciario también para seguir justificando un poco... ...las parcelas o estos terrenos que tiene el Estado dominados al 100%. ¿no? Bueno, llegados a este punto la pregunta era, vale, sí, ¿y qué pasa, no? Ya, guay, está claro, es evidente, hay un hilo conductor, pero ¿a dónde vamos a parar, no? Entonces, aquí es donde yo también cedería un poco para hacer un poco de debate, porque no hemos podido ir más allá, todavía no nos hemos posicionado, no hemos decidido qué vamos a hacer. Sí que hablábamos de que, de acuerdo con el redactado de esta ley, a nivel de radios libres, pues te puede afectar desde el hecho de que tú estés haciendo un programa y estés informando de una convocatoria, de un acto, pues esto, lo de la manifestación en tal sitio, por tal historia, y que, bueno, tal como está redactado, si les saliera de las narices y pasará algo en esa concentración, manifestación, etcétera, pues podrían coger y decir, ah, pues mira, esta persona de tal programa es la instigadora de la movida y, por lo tanto, de acuerdo con la ley de seguridad ciudadana, la podemos sancionar con tal multa o tal otra multa, etcétera. ¿no? Luego también el hecho de que, con que hacemos muchas cosas en la calle, también está el tema de que, que, bueno también prevé esta ley el, el tema de re, el requisar equipos que se utilicen en la calle, ¿no? Que hasta ahora era una cosa que aunque sí que lo preveía la ordenanza del cinismo, del civismo de aquí de Barcelona, pero digamos ahora ya viene como de una manera con al, al tener rango de ley, la ordenanza pues era posible de ser discutida porque ...está por debajo de las leyes y al no haber una ley anteriormente que previera esto... ...tú lo podías batallar. Ahora esta ley, si se acaba aprobando en el proceso... ...que nos explicaba el Andrés, pues ya le daría este soporte más ¿no? a, a la política... ...por ejemplo en concreto en Barcelona. ¿no? Entonces esto también es un detalle al que también hay que... ...como Radios Libres nos tenemos que plantear. no El hecho de de un tiempo a esta parte... ...hemos potenciado mucho el, el cubrir... Eh, sabes por esa cuestión de reciprocidad lo que pasa en la calle y, y bueno se han creado pues eso no unidades móviles sencillas cultural salchicheras como somos las radios libres pero muy eficaces y pues habrá que ver de qué manera nos lo montamos pues para, para que este tipo de cosas no pasen ¿no? Pero, y luego a partir de aquí pues no sé yo a nivel personal también eh, es una, una pincelada personal que ¿eh? <coughs> A mí me parece que cuando se habla de estos temas económicos, eh, a veces no, no señalamos al sitio correcto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo que hablamos de la macroeconomía es un buen principio para empezar a tirar del hilo, ¿no? Porque la política económica viene marcada desde estos sectores, ¿no? Al final los políticos profesionales pues son esos mercenarios y no hacen más que lo que les dice quien les paga, ¿no? Entonces, hay personajes como los bancos, por ejemplo, que tienen mucha responsabilidad en que las cosas vayan de una manera o de otra, ¿no? Entonces, esto me hace como plantearme a nivel personal de qué manera yo estoy colaborando con este sistema de cosas que tanto me horroriza o que tan mal me cae, ¿no? Y ya está. A partir de aquí, pues recordar que aquí atrás había, lo que se sigue llamando el fuera de la Vergoña, pues un sitio muy bonito que se ha construido esto, que parece ser que era una lucha barrial y... ...por mi parte yo me alegro... ...y antes de entrar en el debate pues se eh, hablaba del caso del 4F... ...y yo quiero recordar a un compañero que se llama Filáfrica... ...que es de una organización revolucionaria de Filadelfia, MUF... ...que el día 10 de enero pues murió en extrañas circunstancias... ...en una cárcel de, de allí del estado de Pensilvania... Y, y lo quiero recordar porque en el caso de, del 4F y, y en la historia, en los varios casos que han ocurrido, en, en la historia de la organización MUF, hay muchos paralelismos. <coughs> Por ejemplo, cuando aquí delante pasó lo de <coughs> la maceta, etcétera y la policía, digamos, se llevó a la gente detenida, <coughs> automáticamente pasó una brigada de limpieza y lo dejó todo limpio. Esto normalmente, en términos jurídicos, se llama eliminación de pruebas. ...normalmente la ley, su ley prevé que esto no debe pasar... ...y pasó, y lo hizo el propio ayuntamiento... ...pues en el caso de la organización MUF pasó algo parecido... ...entre otras similitudes que hay... ...esto nos llevó en su día a ver que la represión no es solo una cuestión local de aquí... ...sino que los estados funcionan igual en todos lados... ...y si tienes ganas de hurgar un poquito pues hay muchos denominadores comunes... ...y a partir de aquí y solo para acabar... Eh, ...bueno pues que en el último encuentro de Radios Libres aunque ya sobrevolaba la amenaza esta de la, de la ley mordaza y tal, sí que vimos unos paralelismos también con otro colectivo que es el de la ocupación y entonces yo pienso que entre unos y otros tenemos muchas cosas por aprender en el sentido de, bueno, no sé si os suena aquello de las zonas temporalmente autónomas, ¿no? Pues es, eh, tenemos la capacidad de coger, crear algo, nuestro proyecto, llevarlo a la práctica, darle vida y explotarlo hasta que, Cuidado que viene, que viene, nos vamos a otro lado, no nos pillan y seguimos el proyecto en otro lado. Es un poco esta la línea que pienso yo. Y a partir de aquí ya me cae. Sí. <coughs> debate, debate. Una otra. Pero yo no sé, yo, yo no sé quién es la solución. No creo que... No, bueno, como le he yo creo que ahora muy dora para... Bueno, si, si alguien no entiende el catalán, que lo diga. Sí, ¿No lo entiendo. Pues castellano. Eh, pues eso, que no no sé, no veo muy bien cuál es cuál puede ser la solución, pero pero quizá es eh, o sea, si son solo multas lo que nos pueden caer. Cuando digo solo, no es que sean solo, pues 600.000 euros no es poca mandanga, pero si, si nos pudiéramos dotar de una forma que no puedas pagarlos o sea cuando, como cuando uno tiene una deuda y dice no tengo ninguna cuenta, no hay ninguna manera físicamente de que tú me puedas eh, pedir ese dinero porque no existe nadie de esta organización a la que tú has multado que pueda pagar el dinero si eso fuera factible ¿no? no sé si sería factible ¿no? pero supongo que sí normalmente sí, no, no iría más hacia personas físicas o sea que, claro. que ya es una decisión ¿no? de... Claro. Claro. claro. Claro, como iría personas físicas, entonces es más complicado, porque si no estás diciendo Radio Bronca o Radio RSK, eh, tanto Pero también podría ser, Claro. Claro, por eso digo de, de no, que si, si uno no tiene una cuenta, si no existe la cuenta, pues no te, quieren, no, no te pueden quitar el dinero, ¿no? O sea, como la gente que tiene una deuda y dicen, oye, me debes tanto, pero el banco dice, vale, vale, pero ¿dónde está? Mira mi cuenta, no hay, no hay no tengo nada, pues entonces no te pueden quitar nada, ¿no? Si no tienes, no te, no te puede quitar. Pero, claro, si esas personas físicas concretas y si es una entidad en que hay, pues, 10, 20, 40, 50 personas, pues pueden decir, a ver, ¿cuál de estas 50 tiene algo? Digo yo, supongo. Una cuestión que, que ver. Vamos a los radios Por ejemplo, un oyente una radio libre emite un comentario siguiente. Este, por ejemplo, un oyente anónimo. Dice, go rae. En una A esa radio le puede caer un tipo de sanción por el simple hecho de que un oyente anónimo, lo mismo que en Twitter o en Facebook, enseguida se registra el nombre del usuario y se va a la puerta TNI esa... no? A la radio en concreto le puede caer un tipo de sanción por el simple hecho de hacer semejante comentario en la radio libre, un oyente anónimo por teléfono, por el documentario como que acabo de decir por AETO o por PIROTO que seguramente es punible por las autoridades judiciales del Estado Español por el simple hecho de que volar a la cara blanca no le más que por, por amenazas fundamentales es bastante molesto y está, está disponible o sea, en la serie puede caer algún tipo de responsabilidad de carácter civil por la misma esta, en eh, o sea, en concreto? O sea yo creo que diferente que sea en directo y que tú puedas controlar la emisión o no para que no sea un programa en directo y dependiendo del contenido podría ser por la vía penal apología de que además, con la nueva reforma Código Penal, lo amplían... Eh, vamos, no, no haría falta decir eh, Goraeta para que se entendiera que está haciendo apología terrorismo, pero, pero todo dependería también del, del control que tú hagas de esa información, ¿no? es diferente que sea en directo a que sea un programa que has sí. Pero vamos vivir. a ver, una radio y libre. Una cuestión más, y yo no sé los medios de las Radios Libres, pero en otros medios eh, no nos vamos a responsabilizar de las opiniones y de los comentarios sí, de los que participan claro. usuarios de alguna forma o sea, eh, depende, no se hace depende de si el medio lo tiene recogido o no porque al final es lo, que hemos escrito, decir, como lo tengo escrito o lo digo por antena o no lo digo por antena si estas cosas están dichas eh, y lo que comentas eh, el hecho de que aparezca esta ley que falta que pase por el Senado habrá que esperar como con otras leyes represivas y reformas del código penal la aplicación de las leyes eh, situaciones que han entrado en el código penal que se han criminalizado pero que en algunos momentos los, los jueces no, no han querido pero si, una, si la radio libre dice yo no me responsabilizo de las opiniones de la gente porque la, en la de expresión está por encima de las leyes bueno la pero, y, pues, y luego quería que, que aplaran Yo lo que creo que es una de las cuestiones que a mí más me interesa. Es la idea de este como entramado legal en el cual está la ley Mordaza, está la ley del civismo, pero si recordáis, esto a los medios libres nos afecta directamente. Cuando se empezó a hablar de legalizar las radios libres porque estamos en una situación alegal, se nos pasaba, ¿os acordáis? Aquella lista de criterios en los cuales no entrábamos en ninguno, o sea, porque por ejemplo eh, apoyar, no hay ni apoyar dar cobertura a manifestaciones eh, ilegales ya era motivo de sanción o de ir perdiendo o sea, la cuestión yo lo que creo que es lo que me parece interesante es como ese entramado en el cual quedamos atrapados por un lado o por otro a lo mejor no es tanto eh, que vengan porque también ellos tienen una cierta astucia al aplicar esto no va a venir la policía a cerrar un medio libre, ahora bien por una vía administrativa nos pueden, o sea, bueno, os acordáis, es que nos hablaban de una especie de código ético en el cual no se podían, eh, bueno, desde campañas, eh, apoyo a campañas eh, de gente que estuviera en prisión. Eh, todo esto pasaba un filtro que era el, ¿cómo se llamaba el ente este de la Generalitat? el CAC el CAC de la el CAC el CAC el cual nos podía hasta cierto punto pues quitar la licencia de radio porque los contenidos no eran o sea no es tanto el hecho puntual es este entramado en el que te meten en el cual eh, no pasas nunca si tienes una cierto espíritu crítico que vaya en contra de lo que es su este blindaje en el que ellos están eh, te pueden atrapar por cualquier lado Eh, va desde la ley del civismo eh, una emisión en la calle para dar cobertura a tal te quitan los equipos y te ponen una multa eh, unos carteles eh, donde contrabanda bronca rseck línea 4 se sume a alguna campaña eh, te pueden poner multa entonces es, es, es como más sutil no no es tan tan a las bravas como que venga un juez y te, y, te, y te machaque no es como este entramado en el cual siempre te piña o sea si entras en este en este en esta negociación siempre siempre vas a Estamos o sea, en, el fondo, en el fondo de la raid de los rayos, ¿eh? eso, la voz del de decir la ronda de cifra de la calle, que voy a decir lo que diría la santa gana, esa es la realidad de la raid. ¿sí? Sí, si, si, eh, no, si perdemos eso lo perdemos todo. ¿Me explico? Digo que algún me quiero estar. Me siento mucho, o sea, hay un vecino que está medio loco y dices me han te parida. Le juremos mucho que ya estaba y se acabó, ¿vale? Ha hecho por pues, la señora alcalde y mal posible pues sí, siguiente... la siguiente siguiente junta, que se siguiente llamada. No es más, es decir, esa es el agente de la radio, sí, sí pero así, sino, así, nos meteos a languiques legales o de carácter comunista tú la ley, la limosdaza que, que es una sandez, sí, claro, a nivel jurídico es una cantidad sandez. No tiene ningún ningún fundamento ni jurídico, ni nada, todo, que está montada así. Y de bueno, eh, es como la ley del aborto, de la yardón, la misma, misma santez. Dice, lo que hay que hacer es decir a los señores, los pantalones, a expresar a la y acabar con esta oh, perdón. Y dice, no, no, o sea, no se trata, y yo, por cierto, tío, te le doy un montón que la ley la antiabortista, pero la ley de la antiaborto, la, la mierda, ¿por Porque la gente, las mujeres, sobre todo, se la da a la, calle, la a nosotros, una, Toca hacer lo mismo, o sea, a ver, esta sandez hay que simplemente coger, y, es una especie de patata colada del techo, coger la tijera y cortarla así, se acabó, porque es un montón ¿no? que se han montado, por eso. es que todo además, tú lo has dicho, el tema es, es de antipar, antiigente contra la, la ley, contra el de viviendas, es contra la, con el congreso, es contra bueno, manifestaciones, espontáneas, la ley completamente montada o sea, todos lo sabemos de qué va Entonces, sabemos de qué va o sea, es tan claro como el tema de la ley contra, una ley contra la muerte es la misma historia ¿sí? bueno, vamos a trabajar con esto salir a la calle y se ¿Y claro. pero partiendo de una esencia básica si tenemos una libertad de expresión básica de decisión propia lo que no vamos a hacer es renunciar ya para nada y mucho menos dejarnos enredar por alambiques legales o judiciales o constitucionales o jurídicos o parlamentarios o, o Pero, está bien que ya nos hemos cansado de, también está no es tanto tan sí. amigarrado y tan no se le puede decir que ya me explico ¿no? ¿no? yo creo que el o sea, es que lo de las radios, al menos los que se denominan libre es lo típico que intentan ser altavoz de, de lo que el gobierno no ve bien, ¿no? normalmente los que mandan. Entonces, en este sentido, pues ya se sabe que siempre fácil no te lo van a poner. Lo que yo creo que lo que se ve claro con esta ley es que, si no era fácil, ahora nos lo quieren poner eh, más difícil, ¿no? Lo que pasa es que no, no es una cosa que ahora veamos, al menos estamos, lo que decíamos, como todavía no ha sido aprobada, y esta vez hasta que no esté por lo que se ve que no esté rodado y en marcha no se sabe bien bien que consecuencias va a tener porque lo que son estas leyes es que al final son como muy abiertas ¿no? es un poco como si fuera la que lo interpreta alguien eh, que al final es el juez y a veces es, depende de que juez está tocado, mm. porque ahora intentan hacer unas leyes parece como más un poquito más concretas sobre las situaciones de lo... problemáticas que hay ahora para digamos en, en un contexto de crisis y todo esto, entonces yo creo que las radios, en tanto que libres, tenemos que seguir, al menos hablo en, en nuestro caso, como altavoz de, de estas situaciones de problemáticas que hay en, en la ciudad, pero que tenemos que estar al la de que, de que si antes era difícil, ahora va a ser, va a ser más difícil. Porque no solo es a nivel de, de legal que digas, bueno, yo estoy haciendo lo que yo considero que, es, que está bien. ¿no? Es que eh, ahora mismo, aunque tú creas que una cosa la has hecho bien, para que estás dando una información puede venir a alguien lo que decíamos que se dota más de más poder a, a la policía, ¿no? A, a, ¿no? a la policía, sino al, lo, al, al lo que dicta a lo que dice la policía en un atestado o lo que sea. Entonces, claro, como te encuentres que tú vas a, a radiar o lo que sea una manifestación y te encuentras que la policía ha dicho X, y tú sabes que ese X no, no es lo que ha pasado ni lo que has hecho pero estás dotando de más herramientas a la policía para que para que su su opinión se tenga más en cuenta, pues ahí están están jodidos, ¿no? Yo creo que nuestro papel aquí es seguir haciendo lo que eh, lo que cada radio intente eh, ya hacía de, de ser altavoz de estas situaciones, pero tener en cuenta lo que hay, que ahora la pueden ir más a por nosotros. No, pero tampoco le dejar de hacer. ¿no? Bueno, sé, depende de cada radio. Pero... Yo creo que, ahora, ahora pute, eh, diré una, una perogollada, pero pero eso es que tú dices, ¿no? Que, que depende de que perdón, depende de que, de que juez te toque, a lo mejor interpreta o de una manera o de otra, ¿no? Si un juez, en el hipotético caso, interpreta de una forma de, de 600.000 euros salud, salud, ¿Cuántos el colectivo al que le toque ese lo de que la multa el colectivo cuanta más gente forme parte de ese colectivo por por obviamente tendrá mucha más repercusión mediática y obviamente la fuerza que tiene eh, y o sea al razón que se consigue no eh, eso dependerá mucho de que también eh, yo diría que hasta no sé si el poder judicial pero algunos jueces se lo piensen no digan ostras esto es una animalada ¿no? si no pasa nada o sea, si te meto una multaza y no pasa, y, y es todo, pero entonces da igual, o es sea, puta madre. Pero si, si pasa, ¿no? Entonces yo creo que es donde se coge un poco de fuerza. Que ya sé que es el, lo de siempre, ¿no? De que sean que, que nos coordinemos más, que conseguir más aliados, gente que esté en las radios, etc. ¿no? Pero sí que es, aunque es una cosa que es una batalla constante, creo que sí que de verdad es una, una cosa que nos hace más fuertes cuanto más seamos, más repercusión mediática por nosotros mismos, por las redes sociales, etcétera vamos a tener, y más podemos denunciar, y más miedo habrá por parte de algunos, es decir, ostras, ¿no?, que, que va a ser peor la... ¿no?, la... la... la malopía, ¿no? De sí. hecho, y uniendo un poco el hilo, eh, pues hace ya, como algún año indico, se inició la campaña de desobediencia 2014, que ahora ya es de de 2015, a ver qué cómo se reconstruye. ¿no? Pero que de alguna manera <coughs> eh, se está trabajando en, en dos líneas. Una, eh, queremos generar o sea, la última manifestación eh, que fue en diciembre, coincidió también con eh, las protestas por el encarcelamiento de las personas que por suerte hoy están saliendo en libertad eh, por el caso Pandora. ¿Por eh, después de esa manifestación, que entendemos que salió muy bien, porque por primera vez salió mucha gente a la calle por por algo así, ¿no?, y se conectó realmente cuando parece que siempre llegamos tarde, ¿no?, que parece que se va a probar y entonces cuando despertamos eh, se está pensando en algún tipo de movilización, acción fuerte para esta primavera, eh, para poner seguir poniendo todo esto encima de la mesa, ¿no?, eh, junto con todo lo que está pasando a nivel represivo y demás, ¿no? Uh, pero sí, sí como <coughs> contra esto que está suponiendo también avisando eh, de que lo que nos planteamos en un primer momento es generar un escenario eh, lo más eh, practicable posible al menos para la inmordaza, que hay un margen de, de discrecionalidad mayor que con el código penal a la hora de aplicar a la vez que el penal se puede aplicar de diferentes maneras, pero sí es cierto que uno de los objetivos sería intentar que no se aplicara Uh, la, en su mayor parte y para eso, las <coughs> es que se apliquen las respuestas han de ser hipercontundentes salir se ha de salir como muy, muy caro ¿no? y entonces en ese sentido se pues, está trabajando para ver de qué manera reaccionamos desde el minuto cero que se apruebe esta ley y desde el minuto cero que nos, nos enteremos de que se ha puesto en, en marcha y se ha puesto la primera multa si en las primeras multas la respuesta es muy fuerte muy, muy, muy digamos masiva etcétera, etcétera y, y le sale más, más caro que utilizarlo pues vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Pero un poco la línea la es esta, sabiendo que el, que el panorama es, es, es duro, pero bueno, es calentar motores para que, bueno, de hecho, en ocasiones aquí, después de todo lo que pasó, el movimiento el 15M, no sé qué, se empezaron a poner, eh, se, se, se empezó a utilizar la Ley de Seguridad Ciudadana, la que ahora está vigente todavía, que ya hay multas y sanciones. Por ejemplo, gente que iba a un hospital a manifestarse, no sé, cerclaron allí, yo estaba también, y llega un montón de multas en la bolsa, o sea, calculamos como que en cuestión de días tres meses se, se pusieron como 400 multas, a, simplemente por hecho de manifestarte, aprovechando que se está, ¿no?, con la excusa de no, se está alterando levemente el orden público, um, y, y se dejaron de aplicar. Me refiero que, de alguna manera eh sí a una vez se aplican, pero bueno, también es como un, una especie de diálogo entre los movimientos sociales y en este caso quien dirige a, a la policía y bueno, o sea, no nos da aplicación inmediata, o sea, creo que tenemos margen y quienes hemos de creer que, que también tenemos margen para intentar que esto se aplique en menor medida, ¿no? Siempre hay grietas, siempre hay maneras de poder eh, eh, poner límite extrajudicialmente, judicialmente yo creo que que que se que hay que ponerse en perspectiva, yo creo que probablemente para el gobierno del PP no es una buena estrategia, entendiendo es todo lo que ha pasado ahora, es hasta connotado puristas de eh, arrancan los pelos con esta es decir, yo creo yo tampoco estoy segura de que la... de que efectivamente en abril va a pasar rapidamen por el Senado o el Senado, es decir, podrían pasar pasar varias más cosas en, en el camino podría seguir manteniéndose esto como, como ¡Ey, que viene! ¡Ey, que no viene! ¿No? Como creo que todo el tiempo de que los movimientos sociales se mantienen como en vilo, es bueno para el PP, por decirlo de alguna manera, para las autoridades. Creo que es un gobierno que además está viviendo lo, el último periodo de poder. Eh, un gobierno que ya sabemos que es muy corrupto y vamos a ver cómo va a aprovechar su tiempo a la cabeza del, del Estado. Entonces, creo que estos son Digamos, en realidad están dedicados a otras cosas, de las que probablemente las, las multas son de lo que menos les importa, si no están haciendo todos sus amarres para quedar tranquilos después de que salgan del gobierno. Entonces, Y, por otro lado, la confianza de que yo tengo, que incluso si esto se aprueba, eh, pues el siguiente gobierno lo primero que instala será... será hacer una... creo yo, fío, ¿no? La, si hay la, siguiente la, gobierno, a lo mejor sí, el mismo. O, o, o estamos un escenario entre PP y PSOE para hacer un eh. gobierno de concertación en un escenario de profunda respuesta social, y yo lo que creo es que esto lo va a hacer el PP ahora, como diría absoluta porque luego de alguna manera sería como más escarón y podría tener más coste yo sí que soy más pesimista creo que se va a acabar aprobando, pero porque creo que, que es una cosa que se va a acabar aprobando y otra cosa es que no se vaya a derrogar inmediatamente es que cuando si se va claro. a Había dos palabras. Ella uh, volía charrar, yo más, pero... ¿Y tú volías? Él, eh, ¿no? Tú volías. Sí. Vale. Bueno, primero tú y después tú. Bueno, vale. No, yo quería hacer como una, una idea, pero... En principio, como cuando comentaban lo de Ciudad Muerta, eh, yo, que sea así, como... He, no, he notado como... Mmm, bueno, a mí me parece que estamos casi... Estamos todo el tiempo hablando. Todos lados se habla voy, en la parada del metro en marcado es un tema que se puede hablar y que se habla me parece que esto ha generado, una, ha generado algo fantástico y sobre todo un tema que, que a mí me gusta hacer es eh como que cuando no hablan eh, gente que no están metida en movimientos sociales pero que sí ha sido gente como tendría un poco de vida progre y tal y estas cosas ¿no? Eh, dice, ay, qué mal, hay que arreglarlo, hay que resolver temas de transparencia, esto no puede pasar, hay que poner más controles. Entonces yo le digo, bueno, pero hay que ver si esto eh, si es que el sistema eh, no funciona y hay que arreglarlo o si sí funciona, ¿no? Entonces me voy <risa> y se lo deja, ¿no? Y como que Entonces, eh, quizás sí funciona esa es su forma de que funcione, ¿no? Entonces es muy difícil que la, la gente que no está metida en movimientos sociales puede asumir esa ese funcionamiento. Está, como yo decía, ¿no?, que desde el aspecto macroeconómico, desde cada desde allá nos van eh, un poco como guardando y van quitando el paso. Entonces, igualmente si nos quitamos el de que si no si ponen a una, a, una, a un grupo de personas que se que se movilizan, pero que están dentro del sistema y que realmente trabajamos y tenemos una nómina y nos pillan, o sea, en algún momento a, a todos esto nos coacciona, a, a todos esto nos nos retrae pero si empezamos a pensar eh, bueno, pero a ver si entonces si me cómo vamos hacer para que cuando se apruebe eh, en, en buscar la otra manera para o, o no pagarlo, por ejemplo, ¿y qué pasaría si no lo pago? Pasaría, o la cuestión sería que, que esto no, no se puede, ¿no? o sea, no no paramos, o sea, sí que hay, que hay que pensar la gravedad de la medida, pero no pensar cómo voy a hacer para resolverlo cuando esto esté eh, en vigor, porque no puede no puede entrar en vivo, sea, lo quiero decir como lo decir como, como postura, no perdamos tiempo pensando en, o sea, yo sé, yo las rayas cuando fueron todos los movimientos, la, la gente misma llamaba y comentaba lo que iba pasando, ¿no? un teléfono y, y lo iba, iba comentando lo eh, a mí, no sé, como, a mí me parece que como lo que comentaba la ley del aborto que se había mirado es una muestra de que de que expimos, ¿sabes? De que de que hay un efecto en lo, en lo, O sea, por algo, por algo nos ponen multas, por algo nos ponen para que nos callemos, para que no salgamos al parlamento. O sea, es, es una raja, están entablando está una una una atención por nosotros, porque nosotros hemos puesto una resistencia. <coughs> pues, me parece que como no, no es que quiero ser súper happy o así positiva, pero quiero decir que ese paso lo estamos dando, estamos existiendo pero si nos desplegamos en adaptarnos a las condiciones, terminamos en las alcantarillas viviendo sí, sí, sí. sí, sí. pero, pero eso no significa que no debamos estar alerta no, a la ah, respuesta no. no, sí, sí. bueno, bueno sí, yo quería hacer una pregunta pero, bueno, dentro de, del tema este que bueno, que también está o sea, entiendo lo que dices pero también está muy bien el debate que no, no, sí, sí. Y claro que, o sea, evidentemente no sé si aquí aquí que esté contento por con lo que va a abrir más adelante, pero y está bien de generar el, el este el malestar, de entender no siempre y decir, oye, que eso no pantaia la caída de eso es que cada que uno nosotros ¿eh? y a ver cómo, cómo, cómo se marcha con la cabeza ¿no? Pero bueno, yo quería hacer tú en las manifestaciones, esto que se tiene que comunicar previamente, ellos tienen algún poder para decir, pues mira, no, pues no, no te damos el permiso para... Sí, pues sí. claro, claro. O sea, lo, que, lo que te sobre todo, es invitar, o sea, te puede invitar el espacio, la hora, el tiempo... Decir eso. Sea, sí, te puede, puede invitar en gran medida, o sea, ver, no, no, o sea, hay muy pocas prohibiciones de manifestaciones... Sí. Eh, que tienen que ver, sobre todo, con que las relaciones, por ejemplo, eh, se han prohibido en el País Vasco porque se relacionado con determinadas situaciones o, o de terrorismo o eh, también se relacionado con que eh, o se puede declarar ilegal una manifestación cuando eh, hay gente que va para armar como parar. ¿no? Son, son muy pocos las situaciones que se puede prohibir como tal, pero sí que te la puede limitar hasta tal punto que tú digas, bueno, se da cuenta hacerla Yo creo, y sobre todo aquí el, el tema es la trampa que te supone comunicar esta manifestación porque muchas manifestaciones que se comunicaban antes pues, no el primero de mayo luego han llegado multas de 10.000 euros a los organizadores porque ha habido situaciones eh, de, de desórdenes eh, en la calle entonces mmm, bueno es como, como esta doble cuestión y que te pueden invitar sí. pero bueno en el público la cosa. Eh, dentro de la Radio Bronca tenemos muy claro cuál es la línea política que nos sirve como objetivo en el horizonte. Y, y bueno, a través de esa línea, que sería pues como la idea libertaria o anarquista, llegamos a un punto de filosofar un poco, ¿sabes? Y, y la filosofía es un poco en el sentido de que pues la anarquía etimológicamente significa la ausencia de gobierno, nosotras a la práctica sabemos que eso es imposible, entonces lo traducimos en eh, gobierno interno, es decir, autogobierno y negación del gobierno externo, ¿vale? Entonces, eso ya de entrada nos permite jugar la partida como desde individuos y colectivos ante todo lo que representa gobierno externo, ¿vale?, de una manera autónoma. Entonces, partiendo de esa base, todo lo que venga del gobierno externo siempre es un boicot a tu autogobierno, siempre. O sea, y solo hace falta tener un poco de ganas de verlo y te das cuenta de que es que no falla, es una regla matemática. Todo lo que tiene o sea procedencia de un gobierno externo, en términos filo filosóficos, si queréis, ¿eh? pero que a la práctica se puede comprobar igual, Entonces, llegados a este punto, te planteas que sí, lógicamente, hay que estar alerta. Lógicamente, pues ante ciertas... Eh, como un tablero de ajedrez por poner un juego, pues eh, hay un movimiento y tú tienes que intentar prever hacia dónde pretende llegar, cuál es su jugada no a largo plazo, etcétera y tal. Pero sobre todo ir muy al loro de no caer en el error de jugar o de ir de arrastre, de jugar en función de lo que juega, digamos... El enemigo en este caso el gobierno externo, ¿vale? Sí que hay que hacer presión e intentar defender las posturas nuestras, ¿no? Porque yo creo que más a, allá de etiquetas general, en general, gente de los movimientos sociales o no, da igual, tenemos afinidades a nivel existencial bastante terrenales, ¿no? La gente que aspira a vivir del cuento en chalets o, ¿sabes?, o casas en Ibiza, no sé qué, suelen ser o suelen formar parte de ese gobierno externo, normalmente, ¿no? Entonces, llegamos a ese punto, pues un poco lo que decía Alcauma, nosotros somos bastante más humildes, lo que tenemos claro es que seguimos emitiendo, vamos a seguir emitiendo, nos buscaremos la vida, a ver de qué manera capeamos la historia y tal... Y, y bueno pues apoyar el hombro cuando haya que echar por suelo denunciar este tipo de burradas a nivel legal y tal y a partir de aquí pues también lo que decía el de, de que la unión hace la fuerza también pero claro en este caso yo reivindico la unión de personas que se autogobiernen vale porque si no la vamos a tener liada yo, yo en ese sentido por ejemplo y y, y claro, todo, totalmente de acuerdo de las radios del universodo y yo también echando la mirada atrás también veo que la tensión eh, digamos con los gobernantes por ejemplo lo de la ciudad eh, no solo tiene que ver con esta idea de las, de las de la condición de crisis en la que estamos que en realidad es una crisis que ha sido permanente para mucha gente ¿eh? y es una cuestión que veo que es algo que que estamos y yo creo que las radios libres ahí tienen un papel bastante interesante de que ya estamos empezando a superar el funcionamiento de campaña a campaña, o sea, hay un caso hacemos una campaña, o sea, tenemos la suerte de que con muchos medios, sean radios sea la tele, sea el audiovisual, estamos saltando muchas barreras, o se están saltando muchas barreras y cada vez hay un conocimiento más sustancial de lo que nos está pasando yo creo que por ahí es es importante y, y por eso yo creo que ahí hay un, un punto donde donde nos conectamos eh, por decirlo así de, de gente que está involucrado en diferentes eh, campañas en diferentes eh, causas en diferentes, se está conectando con otros o sea con otra gente que a lo mejor no estaría eh, politizada en hace eh, dos, tres años Totalmente y se están metiendo eh, o sea, creo que hasta cierto punto son más eh, gracias a digamos todo este trabajo que se está haciendo y que tienen que ver con algo tan humilde como esto con este trabajo se están siendo autoconscientes de, en realidad de las de las fuerzas que le gobiernan, y entonces yo creo que eso es es importante y creo que es un trabajo que ahí Eh, pues tenemos mucho de de, bueno, de de lo que celebrar hasta cierto punto vamos por el, por el buen camino ¿no? No, eh, es bien. lento y, y doloroso y tortuoso pero bueno yo lo, no, lo voy a decir pero vamos a ver el año 2006 que fue el caso del 4F las redes libres contrabanda de es TV que metieron cuñas constantemente en el caso con referencia. día tras día día tras día 8D, pues, la radio gracias a este tipo de, de cuña que se metió una y otra vez en de denuncia, que la agencia se dio cuenta del tema. Que salieron con violanza, haciendo cuñas, pero verdad, digo yo, lo puedo lo vosotros, es decir, gracias a vosotros, a vuestra labor, el tema del encuentro que después de muchos años, que lo ahora este, este documental, pero porque alguien, había, había, había señalado que había cogido la, la cuestión de decir, esto no se puede dejar, esta injusticia hay que seguir hablando una y, vez, una y otra vez una y otra vez, una y otra vez y es gracias a eso que justamente ese tema ahora entre nueve años después incluso desde 2006 hasta hoy bueno, nueve o ocho años ha salido a la pública ha llegado a la TV3 hasta la 233 y ha salido o sea, ese tipo de labor que hacéis en las radios libres, no creáis que es tan, digamos, tan humilde es decir, no, no, o sea, está bien pues que, que pero que ese, esa especie de constancia de perseverancia decir, no cedemos o sea, no nos dejamos vencer o sea, seguimos, seguimos adelante el caso del cual de parece yo recuerdo que siempre se está metiendo en contrajones de fe, en todas, todas las redes libres constantemente ha servido de alguna manera otras vías también de ellas decir, ha llegado a que por fin se pueda hacer un juego de projeción. Y eso lo digo yo como oyente, por ejemplo, de las radios libres. No lo diréis vosotros. Yo en ese claro. sentido, digo, eh, no es tanto... Claro, pero esa labor, eh, digamos, la única cuestión fin? que tiene es la caja de resonancia porque si, por ejemplo, eh, yo que, que he tenido, no Mariana Huidro no hubiera estado ahí, o sea, eso ni lo... O sea, el primer trabajo brutal que hay ahí es de las personas que estuvieron eh, totalmente sí. encausadas ahí y que han chupado años de prisión, los familiares, los amigos, la campaña del desmontaje del 4F, todo eso es un trabajo que en realidad es descomunal y sí. que lo único que ha hecho la radio, o al menos contrabanda, es dar voz a eso. O sea, que nos, no nos podemos atribuir una labor, eh, digamos, vamos a superior a, al, al trabajo ese que hay ahí. Sí, pero ¿sí? sin vuestra labor no hubiese ido a tanto eso es, eso es otro tema. Pero ahí es donde... No, no pero a la vez, a, por lugar a un tema que podría ser un año entero, ¿verdad? una campaña entera de estar, de forma de o sacar a la campaña, sino año, año, año tras año, durante seis, ocho años, por misma cuña, de, de la libro de, la, de una, de una, de una vez, eso al final alcanza a la gente. O sea, no, o sea, eso por el simple hecho de que tengas una emisora libre, que puede emitir ese comunicado constantemente y sin parar. Eso es un poder muy grande, o sea, muy grande. Mi arte afecta que es con el tiempo, con paciencia, es como, como cultivar la piedra, cuesta tiempo, pero al final asputos. Sobre todo a que eso, yo, yo creo que sí que la cuestión es es eh, y eso es algo que que nos une a todos que es que seguimos funcionando como caja de resonancia, pero que luego hacemos seguimiento de temas que obviamente en otros en otro tipo de medios es imposible, porque no ignoramos eh, de dónde venimos, ¿no? Hasta está claro, claro es, está, está claro desde ahí, ahí. No es que se trata de eso es una labor de tapa constante contra el sistema, contra el sistema contra el estado de contartuarnos. Bueno, en vida. realidad es por la libertad y la autonomía, ¿eh? está y el autogobierno, ¿eh? en realidad, ¿eh? Lo que pasa es que el sistema también está todo el día, lo que decíamos, manipulando el lenguaje, antisistema, y mucha gente se lo acaba creyendo. Pero no hablo ¿no? De, sí, de sistema, ¿no? De estado de cosas. ¿no? Sí, sí, sí, me parece fantástico. No, pero... de, pues, es que que como a más ya... que yo hago esto contra manera, no sé qué, yo lo hago por mí por mis compañeras, tío, así de claro. Uh -huh. Yo no voy contra nadie, yo lo hago por mí por mis compañeras. Y por Por eso, por mi libertad, la de las compañeras y por extensión la de cualquiera más, no no contra alguien que me quiere reprimir. Que triste, lo intente, ejemplo, eh. si quiere intentarlo, dedicar su tiempo a eso yo, a él, ¿sabes? Yo, por ejemplo, recuerdo que Radio Ronca hace, en el tiempo de un tal momia, muy llamar, que hace prender, es que está, que caiga la presión de Pensilvania, <coughs> y lo conozco gracias a Radio Ronca. Uh -huh. Una vez hable por teléfono, desde Cuba por Radio Roca que insistentemente ha emitido que es un periodista negro <coughs> norteamericano que denuncia el abuso policial en, en, en Norteamérica, ahora mismo pasa mismo, pero lo hacía hace 30 años y ha conocido ese hombre por justamente a, a, a través de Radio Roca que conoce más gente y bueno o sea, ¿vale? es, una, es un ejemplo claro de decir, hostia de hecho por la libertad de los derechos en, en el mundo entero Por ejemplo, en este caso, según me abuja mal, abuja mal, ¿tabes? ¿eh? Pues, pues eso que tiene... O sea, eh, joder, a mí me, me descubrió... Antes de que existiera... Pues cinta, ¿eh? Te canso lo que O sea, pero ¿qué, qué decir que... Es un ejemplo de ciente de constante, de decir... Ey, hay que incluir una persona que está detenida de forma ilegal en un país que se considera que sea a la de la democracia por las de Hollywood, etcétera, Y este es el discurso, esta, esta constancia que eh, vemos dentro del de antidiscurso, es decir, señores, que lo que vende viene Hollywood es mentira. En América no hay democracia, no hay libertades. Hay un estado de excepción, por ejemplo, encubierto, que coge a no sé, los señores que dicen la verdad como ministros afroamericanos se les secuestra. Literalmente se les acusa un huesbo. Bueno, lo que pasa ahora en estado de este, bueno, es épico. O sea, Descubierto de a los antiguos. Es una, me refiero a ese tipo de, de labor que se tiene decir, de denuncia constante de temas que la gente dice, ¿de qué me suena a mí este tipo? abuja mal, abuja mal ¿me suena de algo? ¿vale? vale es decir, decir, vale, venga cualquier tema ¿sabes? yo hablo de estos temas 4F hay muchísimos temas o sea, o de temas desde el tema de la Zapa los son más temas, pues que ¿eh? constantemente que hablar Ucrania, Siria que, por ejemplo, cuando hablaban de hace un excepcional con el tema de Siria que es un programa eh, que pasa en el mundo una voz muy buena de denunciar lo que realmente sucede en Siria y constantemente que hay nada mercenarios que se dedican a pasar de un pueblo por el simple hecho de que no pasa por el agua y que es brutal y bueno, ya está y que esa labor casualmente pues, es voluntaria y desinteresada, y eso podría pues, ser, pues, ser yo o, creo que, recompensada también. ¿no? Bueno, pero recompensada es desde el momento que tú estás haciendo lo que te da la gana, por lo menos esa es mi sí, sí, sí. historia, volvemos a lo del autogobierno, yo decido lo que me da la gana de hacer. Y me, lo, me organizo para poderlo hacer, ¿sabes lo que te no, no, quiero decir? Sea ir a hacer el programa o participar en una radio libre o irme de vacaciones, lo que sea, me da igual. La satisfacción, la recompensa es que decido algo y lo hago, tío, lo puedo hacer, me organizo para hacerlo. Esa es la historia, desde mi punto de vista. ¿eh? Lo que tú estás comentando también lo enlazo con lo que decía él de que ese curro de zapa del que tú hablas es reflejo de que en la calle hay gente y muchas veces nosotras mismas también, ¿sabes?, participamos de eso que estamos haciendo ese curro, es decir, esa esa reflexión nos la tenemos que aplicar entre todas, ¿vale?, vale en el sentido de que, si esto es una, ya lo hemos dicho mil veces, es una carrera de fondo, esto es una carrera a largo plazo, o sea, la quien se crea que mañana va a haber una revolución y esto cambiará, flipa, pero vamos, con la droga más dura que yo he conocido jamás, o sea, el sistema ha tardado miles de años en llegar al punto donde estamos ahora, tardará otros tantos, no sé cuántos, ¿sabes?, en disolverse. La cuestión es el eterno pulso, ¿no? O sea, ¿tú de qué lado estás, sabes? O sea, eh, las partidarias del sistema no van a abandonar por ellas mismas, por propia voluntad, son como autómatas, están siguiendo una historia, ¿sabes? O sea, han dejado de ser ellas mismas, no practican el autogobierno. ¿Vale? Es como una secta, ya está. Y a partir de aquí, una secta nunca... ¿Dónde has visto tú una secta que se, se disuelva por ella sola? Que diga, hoy hasta aquí es verdad, estábamos todos con el coco comido, venga, va, vamos a hacer aquí una terapia de grupo, buen rollo, y nos vamos a volver todas personas libres, en pleno juicio y tal. Esto no lo, yo no lo he visto en mi vida. Pues esto es lo mismo, pero a gran escala. ¿No? Entonces... una secta? No, el sistema no te parece una estructura sectaria, 100% la iglesia católica, el gobierno tal como está montado, sí, sí. los militares, no sé, bueno, yo que sé tampoco me quiero <risa> a, a, a, a, el, No creo que sea un no, que... pues no sé, peor que un <risa> secta a nivel humano, secta? tío, ya si, si os parece, creo, damos así como una ronda creo, última, porque sí. también, poco, lamentablemente disponemos yo, de mucho más tiempo. Aprovechando Perdón, una última, si torna para aulas si voleo, otra bien y... No, aprovechando lo que comentaba ella, ella antes, el, el tema de, de la importancia de como ahora se supone que bajo esta... Esta ley va a tocar más el tema económico de, con sanciones y claro todos los que estamos aquí, la mayoría de medios que, o colectivos sociales que, que intentan denunciar estos hechos a los cuales la ley quiere, quiere poner trabas. ¿no? Eh, claro, el, el poder que tenemos todos un poco y no sólo las radios libres aquí que estamos representadas, es el que, lo que también ha comentado aquí el compañero de Resaca, es que cuanto más unidos estemos, pues más forzaremos. Porque está claro que por mucha colecta que hagamos, si empiezan a colarnos multas, eh, no llegaremos a a, a lo que a las multas que nos pongan. Entonces está claro que se ha visto, por ejemplo, el 4F hasta que no sale en un medio de grande difusión o han salido mucha gente que desde boca a oreja ha ido hablando del tema y se ha ido movilizando. Tú lo hablas con este, con este, con este... Entonces TV3 se interesa, ¿vale? Entonces esto ya parece que sea una cosa que, que no ha existido antes, ¿no? Entonces el, lo que lo que me refiero es que el aparte de las radios libres ha de ser un funcionamiento de cuanto más gente unida, radios libres, movimientos sociales, eh, pues mucho mejor, porque está claro que económicamente no vamos a llegar, pero si, si nos juntamos, cuanto más gente seamos, eh, podemos llegar a un nivel de presión que el, el poder... Eh, las sanciones económicas no, no, no nos puedan echar atrás no, porque al fin y al cabo los políticos se mueven por, por cantidad de gente que les van a, que les van a votar luego ¿no? que si consigue suficiente número de gente pues hace más precio ¿Sí? bueno, yo así escuchando quería comentar un par de especies que me ha quedado que un tema ya que es un tema clave sería la participación ¿no? eh, en la medida en que la, en que la gente participe y se implique más en cualquier tipo de gobierno, ya sea más centralizado o más <coughs> distribuido, porque por ejemplo, el espacio en que estamos es un espacio de gobierno local donde tenemos el poder de estar aquí y usarlo. ¿no? Eh, y yo siempre veo algo al gobierno, bueno, en Europa como un monstruo de muchas cabezas, ¿no? Porque ahí puede haber, un, yo pensé, un departamento que sí si Departamentos que protegen nuestros derechos y el derecho de, bueno de proteger el medio ambiente y todo esto, pero luego el poder económico tiene más peso que todo esto. ¿no? Entonces esto es lo que prevalece y lo que arrastra a todo lo demás, lo que mueve la máquina. Y claro, creo que si, si llegáramos a ese extremo ¿no? de tener que para sobrevivir... Mmm, que está bien, si, si se pudiera hacer, ¿no? Llegar a un autogobierno comunitario y tal, y pasar de, de un gobierno que, que, que es completamente sectario, <ríe> eh, bueno, sería una manera de supervivencia, ¿no? Pero creo que es un poco más complejo a escala global que eso, ¿no? Que, por ejemplo, Estados Unidos es mucho más un monstruo de muchas cabezas, ¿no? Porque cada estado tiene una... Es un... Es un... Un país esquizofrénico ¿estás? Nicolás. Sí. Sí. Sí. Eh... sí. ¿Perdón? Bueno, ya se ha uh, Bueno, no, sí, quería comentar que, que eso, que yo no lo veo tan claro como el tema del autogobierno, de que um, el gobierno del Estado sea... Um, el gobierno del Estado será tan um, tanto mejor cuanto más la gente se implique en participar. Oh. Yo no comí uno, pero no sé, conmigo no cuentas. Claro, no, claro, la, la historia, la historia, ver, el gobierno de un estado tiene el peso de la historia y es como una, como decirlo, como una y FC como una ruina, ¿no? Un monumento de estos tan tan rígido que es bueno. Ah, no te yo salgo un poco de sí, pero, eh, cosa, a, eh, bueno, eh, ya, pero... La publicó la directa el pasado miércoles, lo que fue eh, los mosos de escuadra eh, agredieron a una persona, un vecino que lo grabó, eh, bueno, no sé lo agredieron, sino que le una una paliza. Eh, en el contexto actual que nos encontramos y desde aquí, desde el barrio se ha decidido dar una respuesta con el apoyo así de más gente, entonces hay una concentración contra la violencia policial, contra los malos tratos, ahora que a las nueve entonces si después de la charla os apetece pasaros, pues eh, simplemente eso queda con la gente que lo está organizando en comentarlo y, y, y eso, nada, yo me tengo que ir y pues dejo con los debates, me sea de mal y, y eso Gracias. Gracias. <coughs> ¿Una voz más? Yo suelo comentar que eh, no sé si tienen tan claro cómo lo van a aplicar que nos lo planteamos sino simplemente, como siempre, es meternos miedo de primeras eh, es eh, promover la autocensura eh, que el, no voy a decirme ya qué pase, eh, por si acaso eh, ¿no? Entonces para empezar es eso y luego es prepararse el terreno para por si, para lo que podamos ir haciendo tipo, tipo iniciativas que que surgar en el futuro, que espero sea con, con más intensidad y con más apoyo social y tal, entonces pues simplemente se es lo están preparando, se me sus, sus cartas. Eh, yo estoy de acuerdo con, con el compañero, el, para, para hay que ejercer la libertad. Esta es expresión es que si uno da radio, que la que le da uso la libertad expresional. La... No voy a decir, como el autor, por ejemplo, lo he dicho antes, que tal, la pues, radio libre, porque se llama la unidad tontería, ¿no? Pero que decir, porque el mente es la tan de acuerdo, si me agante la historia, pues no lo dice el punto. Pero que, el sentido de decir, si sí, el, el momento que dices, si yo para poder expresarme libremente en una libre me tengo que estar limitando en un código de cargo de, de tal de lo que sea, es decir, si ya, ya me estoy enmarcando en el contexto que se plantea estoy pegando la es decir, no sé, no tal, no sé nada de que se deja la libertad está en esa la libertad ya está en nuestra hay que carcelar y esperar la forma responsable y abierta todo, no, responsable no significa eh, enmarcada dentro de un marco, digamos, restrictivo es decir, voy a responder lo que me parece que tiene sentido común de expresar de verdad, en sentido auténtico etcétera, y libremente pues hay que decirlo o sea, bueno, decir, bueno, cualquier, cualquier filipollez ¿no? no es libertad de expresión sino que dice por ejemplo Eduardo pero, pero en ese sentido yo por ejemplo también es una cuestión que bueno, que os lanzo el guante porque aquí siempre hablamos de la libertad de expresión desde de los que hablan con el micro pero en realidad lo bueno que tiene la radio libre es que en realidad podéis llamar y claro, eso gracias. es lo que me hace gracia entonces la libertad de expresión también tiene que ver con descolgar el teléfono claro, y cuando hay luego la claro, o sea que también ¿no? el ejercer la libertad de expresión expresiones no enmarcarse tiene que ver con eso con el por ejemplo, no solo no hacer caso a lo que diga el tipo este que dices, sino en coger y llamar a una radio libre y, bueno, ya no digo... Eh, o sea, en, eh, cuando hacemos el seguimiento de manifestaciones o todo esto, que siempre por suerte encontramos mucha gente que llama y luego también hay la agencia y todo esto, pero... pero O sea, también tiene que ver con una radio participativa y con el ganarse la libertad de expresión, pues el ganarse si bien no decir una cosa que... Bueno, pero, pera, ¿no? ah, pero por ejemplo, no sé, desde nosotros en Contrabanda tuvimos durante mucho tiempo una persona que llamaba pues y comentaba pues, las cosas del, del barrio del Raval y era pues cualquier cualquier cosa y era una persona que escuchaba la FM ¿eh? y llamaba, eh, o sea que no era nadie ni, ni de movimientos pues eh, también el, el hacer valer la libertad de expresión tiene que ver con usar la radio libre no con hablar desde ella, tiene que ver con usarla. Y no sé, y yo creo que eso también es es importante. Sí. Es importante, por lo menos encontraba dentro de la política del micrófono abierto. Entonces, hay algo que mola es cuando la gente llama a la radio y participa su sí. opinión y y podemos interactuar, o sea, esa es la gracia, porque si no, no sería una radio libre, sería una radio comercial y eso es otra, sí. otra lógica. Con eso lo, lo uniríamos con, con lo que se hacía antes de cuantos más mejor, de intentar implicar, claro, claro. como que la radio no sea de solo los que están con el micro, sino de involucrar a toda, toda la gente, ¿no? Y cuanto más gente, mejor. De hecho, algunas visionarias hace un tiempo atrás ya pronosticábamos en petit comité que tal como se estaban poniendo las cosas a nivel social mucha gente que jamás había tenido conocimiento ni contacto con las radios libres o otro tipo de medios libres por una cuestión natural acabaría topando con estos medios libres no porque al final de cuentas pues problemas de tipo laboral problemas de cuestiones sociales todo este tema de represión que estamos hablando se acaba quedando o so, o solo se trata de esa manera abierta y horizontal en los medios libres, pero los medios digamos de prensa burguesa y etcétera y por no hablar de los del sistema ya vemos lo que el uso que hacen de lo que es la información, ¿no? Entonces al final pues es lógico, a la gente le despierta simpatías, no tanto por una cuestión de afinidad política, sino por una cuestión de, de realidad cotidiana, de decir, pero si me están dando por el saco en el, en el trabajo o me han echado de la casa y en la televisión dicen que llueve oro, en la radio que atan los perros con longanizas y la prensa que yo qué sé, hostia, pero esta gente habla de mi realidad cotidiana, ¿no? O sea, eso también es digno de tener última, cuenta de la diferencia entre empresarios libres y ver qué manera puede tener de complemento con el que va a ponerlo en internet. internet. Es un medio super abierto que la gente opina de una manera tal que de hecho, de forma anónima también. La gente tontería, Twitter, Facebook y demás. La cuestión está claro, que, a ver, de alguna manera que Eh, lo que al principio, cuando tú en Facebook, por ejemplo, que es una, como lo he dicho antes, tontería, el tele ya va directamente al pueblo de YouTube, ahí, te localiza y te, te como pasó hace poco, pues la base tema de, que, no sé, que se hagan ahí cuatro tonterías y los, los llevan detenidos. ¿no? La diferencia está en es que la radio de YouTube es un teléfono analógico que no tiene seguimiento. visible no es lo mismo porque, claro, pues, además, que que, claro, ¿no? Pero que eh, que todavía no sé, la sé, las radios la ventaja sobre uso internet. En ese ¿Sí? sentido, claro. ¿Sí? ver, pero, claro. en ese sentido sí, con, nosotros sí, que sí, con, creo que todos tenemos ese ese gran debate en todas las radios libres. yo Nosotros, por ejemplo, en contrabanda tenemos bastante claro que la peña de menos de 18 años no oye la radio en la sí, EFE. No no. Ahora bien, también te digo, por ejemplo, la cuestión del podcast y la cuestión de pincharnos programas de en otras radios, eso nos ha abierto, no sé, yo en el programa que estoy ahora, Nos ponen en, en la Mistelera, en el País Valenciano, nos ponen en Irola, en Bilbao. Y, y entonces, eso está, por ejemplo, eh, multiplicando los, los bueno la gente que escucha programas. Ahora bien, si lo que esperamos es eh, que los chavales de la calle escuchen la FM, por ahí, no, no. Ya, eso, eso, es, para eso es imposible. Pero sí que hay un espacio Por ejemplo, para las radios libres, caramente en internet. O sea, pero clarísimo. O sea, de hecho, pero, claro, poco a, a poco será un salto. Al final, ¿podés el programa vuestro? Le que yo espero no hacer. Sí, sí, no o sea, tenemos no verlo, por qué hacerlo. No tenemos... Yo espero no verlo, pero pero que es un salto que se... O sea, de hecho, se está haciendo ya. Sí. Pero a ver, tío... Bueno, sí, vale. Yo en su día hablábamos del tema y decíamos... El internet es como tú tienes una bicicleta, tío, con tu timbre y tu freno y de pronto pues le pones, yo qué sé, tío, el freno de delante que no tenías. Complementas la bici, claro. tío, pero no vas a quitarle el freno que tenías para ponerle otro, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Pero internet no es se un te compromiso. ve primero, igual es un motor. O una dinamo, tío, <risa> para darle luz. Igual es un motor. Vale, para sí, cuando llueve. Claro, el motor y ponerle el turco. <risa> claro, no, pero, pero es verdad. O sea, por ejemplo, cuando hacemos emisiones conjuntas, o sea, con el con el aparatito aquel que hemos comprado en de, de tal, eh metimos por internet y, se, pero, ¿y, y es no? eso, uh, y es una y, y, y o sea, y acuérdate lo que era, o al menos las misiones que hacíamos en la Plaza Real, tirar cable? un cable desde una ventana de un cuarto piso, eh, darle una vuelta a una palmera y bajarlo. Sí era, o sea, no, pero esto pero era inaudito, en cambio ahora vas con no un portátil, de... una batería y dos micros y ya estás. Porque eso no es pruebas de podcast por nosotros, por ejemplo, del de formato de audio amigo. Este será un tema. Pues nada, es que yo, ¿no? <risa> porque, aunque todo parece que está super guay, es un currazo, tío. <risa> Hombre, hay gente que lo está es haciendo, este locvente que... de Radio de Madrid. Sí, poca poca. Que lo están haciendo. Y, y se llega a todas, a todas partes, o sea, si no de audiencia, que el interés por digo en serio, o sea, yo que de Córdoba, de Mostoles en y el tío un tipo propio, que hacía la mamá de Gijón, el programa de radio y como si una garantía de dietario, más de mis personas a 530 en seis meses. Y ahí tengo, o sea, yo tengo mis dudas sobre el título, pues por la noche, la mañana, subí a YouTube en formato de audio. Y colaban publicidad. Por ejemplo, eso con nosotros sería imposible. No, si tiene muchísima audiencia, tendrá publicidad. No, no, no. lo puede controlar. No, es que encima él restricía publicidad. Es decir, diciendo, ¿te damos dinero por tantas sumitas? No sé. Para nada. lo cual, te he más más audiencia. Bueno, bueno no conseguía, claro. ¿eh? No, no, no. no lo que pasa es que el chaval ha cogido. ¿no? <ríe> es programa, no. Está bien como vale, idea, pero ya. que no... Yo no nos veo. No lo vamos no sé. a resolver aquí. Claro, yo no lo veo tampoco porque las radios libres, entre otras cosas, se caracteriza porque lo hacemos entre nosotros. autoproducido, ¿sabes? Con estas manitas y entonces recurrir a alguien que ya hace un uso de la red de una manera evidentemente comercial y tal, nosotras no vamos a hacerlo. La idea como tal de tenerlo colgado y tal, es un poco la idea del podcast, claro. de colgarlo ahí en un archivo virtual, acceso de cualquiera y sin necesidad de tener que meternos en camisas de 11 varas. Yo no, me, yo no me veo como radio, bueno, ni como programa, vamos, eh, saliendo con un par de anuncios de una marca de maquillaje. <risa> eh, Eh, no, vamos, no, no, eh, no, no. Y se pueden eh, encontrar eh, documentos eh, en, en YouTube, en club, no, no, pero no... En YouTube puede restringir el acceso a ya, publicidad ya, ya, ya. de terceros. Es decir, no cobras por ello para nada, porque dicen, te ponemos publicidad y te damos 30 cada mes, por número de visitas. Renuncio a eso. No quiero. Claro. Pero es que de entrada YouTube ya no claro. lo hacemos nosotras. Claro, ¿sabes lo que sí, te, es, sí, es, es que ya es nos cuesta colgarle el podcast en el archivo, tío, porque no lo hemos hecho <risa> nosotras, <risa> pero bueno la gente informática pues nos recomienda que es un mejor sitio que el resto porque está hecho por gente que funciona de la misma manera, ¿vale? Pues bueno, guay, pues nos oh, merece so esa guay, confianza, tenemos claro. esa afinidad, pero fuera de allí, tío, pff, no es que somos más cerradas que los que en realidad. <risa> <risa> de libre así tal, pero lo que no hacemos nosotros no es nos modas, solo si lo compartimos, si no, de qué ¿Sabes? Bastantes mmm, problemas tenemos ya con el tema de tener que tirar de electricidad y pagar la mierda a la FEXA y pagarle el teléfono a la compañía de teléfono, tío, ¿sabes? Pero no aspiramos tampoco a ser... Pero vamos a, a ver jamás es que, como ha es que... sido. Bueno, es que... Mira, el chaval este de un radio de costores... Eh... Yo perdona que te corte. A mí lo que ha comentado el compañero, sí, compañero sí, sí. ha parecido interesante, sí, no sí, sé sí. qué os parece al resto, no, ¿eh? Yo me si me hay ganas bien. de debate, yo aquí me quedo charlando, que también me gusta. Pero... Sí o no, si lo podemos salir en el aire. Sí, calle, no que parece ver? guay sí. o qué? Parece, sí, además tenemos que cerrar, si os parece, nos ayudáis a recoger un poquito y... ¡No, no! ¡No te has querido